Bueno, y ya tú sabes, seguimos aquí en entrevista en Alto Calibre Radio Show, traíndote la mejor música, ya tú sabes exclusividades, gozando de la buena música. Alto Calibre Radio Show sonando 24-7 y pasamos al 787 Puerto Rico. Ya tú sabes con quién nos encontramos allá, ¿verdad? Con la melodía de la calle, con Tony Dice. Dímelo, Tony. ¿Cómo estamos, DJ Blaco en la casa? ¿Cómo estamos, Orlando? Un abrazo, ustedes latinos que están escuchando Alto Calibre Radio Show. Y súper contento de verlo, y Estamos en la calle con un disco un álbum ya, compiéndose record, hemos hecho este outdated en cuatro meses y ya estamos haciendo ruido ya, Puerto Rico, Estados Unidos, los tres solos con Plan Meidon Omar ya se han apoderado de la fanática de la y mayor no atracción, no ha pasado nada, ya. Ese es así, bro, este, muchos éxitos corriendo como que simultáneamente, como que todos llegaron de cantazo, como que cuatro o cinco canciones a la misma vez sonando. Este, ¿verdad? Como tú dijiste, como comportarme tan el doctorado, viene sale el tema de solo con plan B, si tira por encima el, el, el, el remix de Don Omar. ¿Cómo ha pasado todo esto, este Tony? Sí, el blanco ya yo creo que es el momento de coger seriedad en este género. Ya el género está saturado del mismo ritmo, de las mismas letras que se rima por de la gritada era, la última de las canciones del Plim blin de la falsedad, ¿no? yo no soy calle, soy real. la que destino es más si llegamos hacia los seguidores pero aquí se puede ver el fruto en Venezuela estamos viendo verdad cuatro meses solamente ya estamos viendo el cambio oye me dijiste ahora que te atreviste a cantar el doctorado qué pasó tú tenías miedo a cantar un merenguito qué pasó que el que cuando dijiste me atrevía a cantar el doctorado bueno porque cómo se diría sí, yo empecé en en los principios yo era bien fanático ¡Wow! de muchos grandes exponentes de, Esa es mi pigrina, es Puritito, es Signal Del Calderón, Don Omar. Y uno de mis jefes, y el lato era grabarle el lap, uno de los grandes exponentes, que me dio la oportunidad en Plimplin, apareñado por Signal Del, donde Don Omar apareñó en el Mi hijo se monta en el carro y el gajo se mata el cinturón y me dice papi con una canción. verdad que son claves en el, que si no te las hago olvídate el público va a estar enfogonado conmigo y molesto este pero no son esenciales en esta entrevista porque estamos hablando de lo que es ya tú sabes los deires pero una vez que tú brincas aquí con pina este Tony Dice, ¿cómo queda la relación entre tú y wisin y Yandel ustedes se han hablado después de, de firmar tú sabes han compartido juntos eh, ¿cómo ha sido la relación entre ustedes pues sí, voy a aclarar pues, y, claro, porque tú sabes siempre la gente pero, pues, madre, te, te y Andelante que se inspirara de Blue West con y Day había aprendido a los estudios ya trabajaba con Yandéle ya tenemos esa química él escuchó el al Señor que fue el primer tema que, que escuchó de mí y empezó nos empezamos a conocer Él quiere comprar ese tema? y yo decía eso es hermoso que yo me voy a volver a cantarle a él y me empiezo a cantar esa canción pero ahí nos conocimos ahí fue como que la química luego conocimos a Wissington No, yo sé que no estás arrepentido, porque cuando tuvimos la otra entrevista, pues tú me dijiste este, verdad? que hubiera pasado lo que hubiera pasado. Este, tú sabes, estaba orgulloso de la producción que se hizo. este También te pregunté que si volverías a grabar con, con otro sello disquero que le perteneciera a un artista. Me dijiste que no. Bueno, entonces, este Tony, ya que vemos que está... ¿verdad? Este, formalizado ya con lo que es Pina Record, ¿qué viene por ahí? Vienen algunos remises, te le están dando obviamente, vas a seguir dando de promoción a lo tuyo, porque lo tuyo todavía está caliente. Todo el mundo pensó que lo que venían eran como 8 o 9 tracks del disco tuyo viejo y dos o tres canciones y ha sorprendido a Raimundo y todo el mundo. O sea, no Esto es un disco free caping de blanco. Esto es un disco free pero está bien bueno, tiene dos sé que te van a tener trabajando ya tú sabes de aquí para acá y de acá para acá ha podido mencionar nos puede mencionar tú sabes algo de lo que venga si es que ya grabaste poco un plan b para su disco si es que has grabado entonces ya tú sabes para el disco qué sé yo cualquier otro disco que venga por ahí tú de futuring saliendo estamos bueno estamos cocinando ese video de verdad yo quisiera ver ese video porque parecen idénticos <risa> <risa> donde quiera me confunden con el Mi respeto esto fue uno otro reto otro sueño que la tenía porque lo admiro mucho lo que son por la inspiración de la música de la salsa este otro es próximo disco Tiene de tiene de todo Juanes, wow es una combinación no quiero decir nada No, está bien, tranquilo, tranquilo Que hay mucho trabajo por delante, ya tú sabes Oye, Tony, doy, de verdad este, Antes de despedirnos, te quiero dar las gracias Que sigas, ya tú sabes, con ese éxito que has tenido Se ha visto, se ha visto, ¿verdad? Y no es por tirar ni, ni, ni que yo quiera empezar a... Pero se ha visto este, la diferencia De cuando estabas con WWE Record A como estás ahora con Pina, tú sabes Se ha visto toda la promoción que estás aquí Ya tú sabes, si estás hasta un par de marquesina este, Sale anunciado por, el, por los periódicos Que vas a estar ahí también, tú sabes Se ha visto una buena promoción Este, con tu carrera y, ¿verdad? y te deseamos todo lo mejor eh, ¿Número de contrataciones, este, Tony, para la gente que te quieran contratar? Bueno, pónganme a 787-743-1100 787-743-1100 Los demás son RECAPING okay. <ríe> <ríe> Oye, Tony, pues entonces Despídete con la mejor canción del disco, la más que te guste. No es la que esté en promoción, no es la que esté en promoción. Si yo te dijera a ti, Tony, presenta la canción que más te llene o que más te guste del disco, ¿cuál tú presentarías por aquí, por Alto Caliente? Bueno, este tema, diga, sí, claro, este tema que viene a continuación es la manera de la calle Si rådde en conflatt otro diría Cual nombre llamarse una vez Bre Es que estamos voz esconda a tu lado en compañía Que me cueste comportarme Por timidez y locura Detajas entre tu boca Queriendo retenerte Morderte en silencio Por culpa de una aventura Abortar por tu inocencia. A mí, pero no sé bien lo que me pasa y valga la pena si sí, de la mano me toma una vez por sentir su piel. No te sin decir cómo Por dame, tácies, invítame, no te alejes, si me Así es, invítame, no te alejes, no por cuando llamarte una vez. Los Reyes del Mambo, Mambo Kings. La melodía de la calle, updating. Rafi, para si sí que te vale la pena bien afincados